Y mira, Bolivia ya de por sí es una sociedad, una cultura muy compleja y, y difícil de entender para nosotros los gringos como nos dicen ellos y un poco eh, todo este proceso desde el 2000 2002 con la guerra del agua, la guerra del gas y ahora la asunción de Evo Morales y los nueve años de gobierno de, del MAS y este proceso de cambio que le llaman ellos eh, ha vuelto muchísimo más compleja las cosas, así que Fue un gran desafío analizar todas las transformaciones que se están dando, y, y bueno, también el libro arranca en el 2002 reflejando la sociedad que había y, y concluye en 2013 mostrando qué es lo que está pasando ahora y un poco la, las tensiones que se están creando. Básicamente, yo creo que la cuestión más importante es la entrada a la modernidad de Bolivia, ¿no? La modernidad y al mundo, ¿no? Abrirse al mundo, abrirse al consumo. abrirse a, a, a bueno, la, las redes de servicios y a un montón de situaciones que son una experiencia nueva para la mayoría de la población en Bolivia. ¿Querés contarnos cómo fue la, la producción del libro? ¿Cómo se dio la idea? Este, ¿Qué es lo que puede encontrar alguien eh, tratando de conseguirlo y de leerlo? Ajá. Eh, un poco surgió una propuesta de los mismos chicos de su estado el año pasado... ellos conociendo mi, mi conocimiento sobre Bolivia y otros trabajos que, que había hecho, también hace años que venimos trabajando en conjunto ya habíamos editado el libro por los caminos del Che, que es una de crónicas periodísticas por Sudamérica, de diversos países y periodistas me ofrecieron hacer una biografía de Evo Morales yo les dije que un poco me parecía algo de John Trillado, y, y bueno estaba la, la, el libro de Martín Jefaso, que ya me parecía que tenía un grado de intimidad Que, que estaba muy bueno, era muy difícil de conseguir, pero sí un poco lo, lo que les propuse yo truqué, fue esto que les cuento, ¿no? De, de, de inscribir a Evo Morales dentro de la compleja sociedad boliviana y ver cómo el hecho de que Evo fuera presidente había transformado a la sociedad. Entonces para eso eh, me fui a Bolivia, mitad del año pasado me pasé unos cuatro meses allá eh, haciendo entrevistas. Eh, investigando, también aprovechando bueno el hecho de que ya la familiaridad con, con el territorio me, me permitía conocer muchas cosas también alojarme en casas de amigos eh, poder trabajar hasta con la música que es lo que suelo hacer cuando voy para Bolivia porque, bueno, su estado es un proyecto autogestivo y, y tampoco es que teníamos demasiado presupuesto, ¿no? Pero aprovechamos esas cosas que dan las redes sociales el capital social que uno tiene para poder estar cuatro meses allá Eh, hacer entrevistas sobre todo en la zona del Altiplano y del Chapare, que es la región donde se formó políticamente Evo Morales, y por suerte pude acceder por segunda vez a entrevistarlo a, a Morales. La primera fue en 2007 para Brons. una mirada un poco de caos que veíamos todos los niños cuando llegamos a Bolivia. Y, y bueno, había que adaptarse, y cuando uno lo entendía finalmente se daba cuenta que era una sociedad maravillosa. muy generosa, muy ancestral y además con un estado de desobediencia civil hasta hacia el estado occidental y un montón de instituciones que conformaban una especie de estado paralelo, no era uh -huh. muy curioso. La segunda parte es en el 2007 ya con el Evo en el poder está la entrevista que le hice en ese entonces y también analiza un poco el, el conflicto del 2008, no uh -huh. entre el gobierno de Evo Morales y lo que se llamaba la media luna de Santa Cruz y de todo el oriente boliviano. Y después salta el 2013, donde ya eh, analiza la actualidad y, y todo lo que se está dando con este proceso de cambio. ¿Qué te llevas hoy por hoy, año 2014, eh, de la continuidad del gobierno de Evo Morales y qué perspectiva le ves en, en, en la cotidianidad de los bolivianos, que, que probablemente es lo que más viviste no desde allá? Uh -huh. Lo que uno ve apenas llega a Bolivia después de muchos años Es una modernidad muy latente, es un poco la, la desaparición de algo que Rodolfo Puig, que es un filósofo que ha analizado mucho la cultura andina, un, una persona de descendencia alemán, pero que vivía aquí en Argentina, vivió mucho en Jujuy, tiene un libro, La América Profunda, que que, que es muy lindo y muy vital para entender la convocación que y mara. Él hablaba del hedor andino, ¿no? Eh, de, de esta cuestión que uno entra a Bolivia de los olores, de los mercados y los colores, y esta cosa que uno no entiende porque los precios pueden ser cualquier cosa y porque las relaciones son muy raras y a veces no entendés no te dices el nombre de una calle y no te indican bien Eso de alguna manera se ha transformado, ¿no? Ves una sociedad muchísimo más ordenada, más estructurada, que paga impuestos, que los colectivos se estacionan en el lugar que tiene que ser, que tienen celulares, que, que tienen carreteras, que los colectivos son más modernos, son más cómodos, los precios son más estables, hay una pequeña inflación, ¿no? Que, que antes era imposible porque era una economía muy reducida. Y bueno, todas estas cosas. Son positivas, por un lado, es una experiencia que, que seguramente el pueblo boliviano tenga que tener, pero por otra parte uno ve que se estructura un montón de raíces muy ancestrales, ¿no? de, de, de, de comunitarias, sobre todo del AILU, y a la vez todos sabemos que por supuesto el consumo y la modernidad están directamente relacionados con lo que es el extractivismo no y con lo que es eh, todo el sistema moderno, que a veces interfiere con, con, con algunas regiones con naturales, con pueblos originarios, y esto ha creado un quiebre en la estructura de poder que sustentaba el gobierno de Evo Morales, lo que se llamaba el Pacto de Unidad, y algunas organizaciones sociales ligadas a los movimientos del Oriente Boliviano, como es la CIDOP, o ligado a esta estructura ancestral del AILU, como es la CONAMAC, que es el Consejo de AILU y Marca del Coyasuyu. han empezado a estar de alguna manera en la oposición al gobierno de Evo Morales con fuertes críticas al modelo extractivista, con algunos conflictos muy fuertes, como fue la construcción de la carretera por el TIPNI, sí. que es un parque nacional al norte del Chiapas, con una manifestación que fue la octava marcha por la dignidad, que fue reprimida cerca de la paz, y entonces ahora se empieza a ver que, que eso sumado a algunos intelectuales, algunos movimientos sociales como los antiguos guerreros del agua, Oscar Olivera, que es uno de los grandes líderes de la de Chabamba, eh, y algunos grupos anarquistas, sobre todo, de, de la ciudad, eh, han empezado a, a, a tener fuertes críticas hacia el gobierno de Evo Morales y se dio una respuesta eh, poco comprensiva ¿no? del gobierno. Eh, poco abierta a, a, a estas este, aristas ¿no? que está generando, o externalidades que está generando el modelo de desarrollo, y que definitivamente ya no está orientado a, a esto que en el discurso internacional es la Pachamama o el vivir bien, ¿no? Uh -huh. Entonces esos son los grandes desafíos que, que, que tiene ahora el gobierno de Evo Morales, ¿no? Como retomar esta agenda de la Pachamama y el vivir bien y establecer un diálogo con, con las organizaciones y los intelectuales que eran parte de, de su seno y, y, y bueno, poder generar políticas de, de los que los expertos llaman fine tuning no de ajustar uh -huh. eh, todo lo bueno que se está haciendo pero para que de alguna manera poder transformar el, el paradigma este occidental, civilatorio y lo que yo llamo el, el sangrante presente globalizado uh -huh. ...que no es la sintonía fina de la cual eh, conocemos aquí en la Argentina, me imagino. Y sí, de alguna manera es eh, algo parecido a lo que pasa acá, ¿no? Uno dice, bueno, buenísimo los kinder con los derechos humanos... Eh, buenísimo las paritarias, buenísimo el cine Universal por Hijo... ...pero bueno, cambiamos el modelo de las hojas, porque si no entiendes... Claro. ...vamos a estar hablando de los desaparecidos de las hojas, ¿viste? Eh, claro. eh, eh. Algo parecido sucede allá, con otra característica de la sociedad, ah. con, con, con otro tipo de movimientos sociales, pero de alguna manera el, el, el, el formateo es el mismo, sobre todo por darte un ejemplo, no allá esto que te cuento del ACIDOP, de, de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano, eh, parecido a lo que pasó acá con la CTA, el gobierno declaró eh, un ACIDOP oficial y desconocido. que se que se venía se venía empezando a tener críticas con el mundo. hay mucha judicialización de los líderes sociales eh, hay una ley de minería que por ejemplo mis compañeros allá de, de del cauca no gente yo estaba trabajando mucho en el cauca colombiano un movimiento indígena muy importante me decían tomás ni acá en colombia pueden aprobar una ley de minería tan represiva Y, y tan proclive al, al avasallamiento multinacional y al extractivismo, ¿no? Entonces, a veces enmascarados en el discurso de la Pachamama, lo que se ve es que el gobierno de Evo Morales está llevando adelante políticas bastante represivas, acuerdos con, con el gobierno de Juan Manuel Santos en seguridad, ¿no? Recordemos que Juan Manuel Santos, que es el actual presidente de, de Colombia, fue el ministro de defensa Álvaro Uribe Vélez, que es uno de los mayores etnocidas de los últimos años en, en Sudamérica ¿no? durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez eh, numerosas ONG denunciaron un etnocidio en numerosos pueblos como el Guajido del norte de Colombia que, que están desapareciendo por, por la estrategia paramilitar, no vamos uh -huh. a decir que que, que Evo Morales es Álvaro Uribe Vélez ni, ni nada que ver, pero Hay una tendencia a nivel mundial geopolítica de este activismo de la que evidentemente estos gobiernos progresistas no pueden zafar, entre otras cosas por una cuestión muy democrática y muy cultural, es que los propios pueblos que estamos insertos en esos gobiernos progresistas queremos consumo, queremos modernidad, queremos comodidad, y esa comodidad se paga y el pago es estos conflictos territoriales en, en lugares alejados Como puede pasar con los Comen Formosa en Argentina, o puede pasar con los Mojenios en el Timnis en Bolivia. Tomás, ¿a dónde podemos conseguir tu libro? El libro se consigue en toda la red de distribución de, de Sudestada, en kioscos de diarios. Eh, puede mandar un mail. Sudestada en internet tiene Facebook. Eh, puede mandarme mail ahí... yo sé que en algunas librerías de la Plata se vende y en algunos kioscos de diarios. También los invito a todos los que puedan acercarse, el jueves que viene a las 19 horas vamos a presentarlo en el bar de FM La Tribu, una uh -huh. comunitaria amiga acá de la zona de Almagro, en Lambaré 870. Y si no también, si quieren se comunican conmigo, mi Facebook que es Tomás Astelarra, eh, hay una página de internet, también me googlean y podemos contarnos, charlar, eh, lo que sea. Yo vendo mis libros por los bares, en las ferias. Actualmente estoy viviendo en Córdoba, en Villa La Rosa, así que si se acerca el veranito para la Feria de Villa La Rosa, nos encontramos ahí y nos tomamos unos matecitos. Bueno, perfecto, Tomás. Muchísimas gracias por la comunicación. Dale, un abrazo grande y que ande muy bien. Gracias a ustedes.